La vida breve. Frágil como una burbuja es esta vida. En cada instante puede pum, reventar. Ya que no sabes lo que el mañana te tiene reservado, sé feliz ahora. ¿De qué sirve lamentar que el tiempo se desliza debajo de nuestros pies? ¿El pasado? Ya se fue. ¿Y el futuro? ¿No ha llegado aún? Lo único que vale es este instante. Que tus pensamientos no vuelen más allá de este momento. He aquí el secreto de vivir la vida? Cada instante es precioso, único, irrecuperable. Vívelo plenamente, gózalo profundamente. Todo en esta vida es pasajero. También la posición que uno cree que es suyo es solo una ilusión. Un día un derviche entró al palacio del rey y se dirigió directamente al trono. Todos estaban tan sorprendidos que nadie lo detuvo. El rey se enojó ¿Qué estás buscando aquí? Meterich. Estoy buscando un lugar para dormir en este hotel. Esto no es ningún hotel. Es mi palacio. ¿Así? ¿Ah, ¿Y de quién era antes de ti? Era de mi padre. ¿Y antes de tu padre? Era de mi abuelo. Y acaso un lugar donde la gente vive un corto tiempo y luego se va, ¿no es otra cosa que un hotel?